Roberto Pablo, te saluda de Radio Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. lindo nomás, con frío, pero bien. Bueno, eh, Roberto, la idea es charlar con vos por el tema de Portezuelo del Viento, esta estatización de la empresa IMSA, que es la que se presentó para construir la obra y en la licitación en la que avanzó Mendoza. Eh, ha sido estatizada, hay rumores de que Alberto Fernández había dado un, le habría eh, dado un guiño este a Mendoza para que avance con Portezuelo. Eh, no sé si se trata de un lobby mendocino, si hay algo de cierto, qué información este tienen ustedes. No, mira, lo, lo único que tenemos son los trascendidos de los medios, uh -huh. igual que lo, que lo que tienen ustedes, digamos. Uh -huh. eh, y son trascendidos en realidad que Eh, yo no lo puedo ni, ni, ni confirmar ni desmentir, pero en realidad eso le está faltando la decisión que hubo ya desde, desde el Poder Ejecutivo Nacional y a pedido de, de, la, de la Corte de Justicia, bueno, que hay que hacer una, eh, todo un estudio de impacto ambiental eh, y consulta previa eh, con este, las consultas populares, digamos, con las audiencias. Por lo tanto, eso, si eso es cierto, es apenas una parte de la cuestión, lo cual, este, no sé, tengo derecho a dudar, porque no es la primera vez que Mendoza tira este pe pescado podrido, ¿no? Mm -hmm. Y nosotros acá la agarramos nos hacemos el araquiri, porque eh, claro que da bronca escuchar esas noticias, pero bueno, hay que confirmar si son noticias o son simplemente este trascendido o precisamente noticia falsas como ya no tienen acostumbrado como en tantos otros temas, ¿no? Claro. Eh, está está eh, eh, tiene la, las presentaciones, los amparos que se, eh, eh, que se oportunamente desde el lado de, del gobierno de la provincia, desde el lado de la asambleas y los eh, por los ríos pampeanos, la nuestra y por el lado de las comunidades aborígenes, que eso no se avance este hasta que esto este, se pueda cumplir con los plazos establecidos, eh, en los términos establecidos, de todos los requisitos previos que necesita, necesita una obra y previa aprobación de COIRCO. Eh, así que primero el estudio de impacto ambiental, que está ya eh, comenzando a funcionar con con con, eh, con los representantes de la provincia en el marco de definir en qué cuál va a ser el, el, el, el entorno digamos de referencia de este estudio de impacto ambiental que se tiene que hacer en toda la cuenca así que falta correr mucha agua debajo del puente para que esto pueda ser este puede ser cierto no sí, y el hecho de que El hecho de electric de queinsa ahora sea una empresa con mayores capitales del mayor capital accionario del estado no no significa nada no no tiene relación con con porte digamos mm. está bien como ha dicho qué sé yo la provincia ha dicho a mí no me parece mal eh, que empresas del estado o que, o que comiencen alguna etapa de de renacionalización de, de muchas empresas como como como bueno empresas que existen en el país no uh -huh. y que puedan como este, reiniciarse un, pro, un proceso de, de estatización en empresas que pueden ser referencias que son referencias de, de las distintas actividades de distintas este eh, emprendimientos de, de, de, de, de, la, de la estructura productiva del país Claro. Así que una eh, cosa para mí no tiene que ver con otra, ¿no? Roberto, a partir de la estatización, eh, el lunes, eh, o el domingo de la noche en realidad, eh, la provincia de La Pampa ha pedido eh, expresamente que IMSA no participe eh, de, de la licitación de Portezuelo. Eh, mm. vos, eh, o, vos, o como integrante de la Asamblea, o la asamblea ¿qué, ¿qué posición tienen? ¿La misma que de la de La Pampa? No, o, o no en eso? nosotros en realidad no lo hemos conversado, pero... Mm. Eh, lo que surge inmediatamente es que es que esto que una cosa no tiene que ver con otra y que es una empresa de referencia de, de, de, de la actividad económica en este en este con ese perfil eh, para la para la producción de de, de, de, de insumos intermedios de este de la generación de energía, de grandes emprendimientos, mm. pero es una empresa que tiene, digamos, perspectiva este in, regional e internacional. Por lo tanto, no está no está ligado así si por Tesuelo tío, sí por Tesuelo no. Creo que son mm. dos andar andariveles este totalmente distintos y sí, la provincia de la Pampa, el gobierno provincial se pronunció y bueno, saludó por un lado el rescate de esa empresa sí. y por otro lado está pidiendo que no participe en realidad nosotros incluso en algún momento de la asamblea pasamos este nota notificamos las a las empresas que que tienen que ver con estos grandes emprendimientos sí. eh, le hemos pedido que no arriesguen su, su prestigio que no arriesguen sus sus este sus capitales que no arriesguen sus sus sus intenciones porque todo esto está judicializado claro. <coughs> perdón sí. como está judicializado lo que les puede ocurrir a las empresas es que se metan en camisa de once varas, digamos sin tener este ninguna seguridad de poder este hacerlo así que es como un, un, un demasiado riesgo para las empresas meterse en este en en, en este En esta cuestión no de, de, de ir a, a, por, a una obra como es portezuelo con con este inestabilidad jurídica y sin seguridad jurídicas para poder llevar adelante la obra como se dice que, como se dice vulgarmente esta floja de papeles de portezuelo y portezuela está floja de papel papeles ya dimos todos los fundamentos mm. que por qué no primero que por qué un río que ya no es el río de hace 30 años cuando en algún momento se dijo sí hay que hacer la obra que sé yo y quedó ahí como un saludo a la bandera para las décadas siguientes y hoy nos encontramos que vienen con el mismo planteo de hace aquella época de hace 30 años diciendo que el agua que lo van ya sabemos cómo se comporta en mendoza mira si le va pre... mira que si le vas a otorgar la atribución de que te maneje una canilla o tipo. ¿Eh? Te secan el el país, el mundo, te descuida. Entonces, eso es inviable técnicamente también, es inviable, porque te decían el río no es el río, no trae el agua que traía antes. ¿Mm? Por lo tanto, es como una es una es una falacia, digamos, ¿No poder es? continuar las sequías que están ocurriendo, el cambio climático que ocurre, todo eso se pone en una condición de que no es viable, eso. ya incluso lo que antes eran las voces ajenas a la provincia, como eran lo que opinábamos desde acá de La Pampa, que eso no, se había, no había que hacerse dando todos los fundamentos, ¿por qué no? Mm. Eh, hoy, hoy en día los propios mendocinos, hay sectores en Mendoza que están diciendo coche, estos con 1000, este, entre eh, 10.5 millones de dólares, eh 2024 millones, de dólares, utilicémoslo para otra cosa, más productiva, que hacer esta semejante obra de porte donde este la eficiencia está todo muy cuestionado. Claro, Roberto, eh, sí. eh, ustedes confían eh, desde la asamblea de que el presidente Alberto Fernández y bueno y, y el propio gobernador Silvito no van a dar el visto bueno de la obra Portezuelo del Viento si no se cumplen todos los pasos eh, administrativos legales y que exigen las leyes ambientales? Eh, mira, seguro lo llevaron presto, pero es este eh, no hay por qué dudar de las palabras de De, de ni del gobierno nacional ni mucho menos de nuestro gobernador que ha dicho haber dicho esto no y sí que cada acción que hace el gobierno de la pampa se puede notar que va en, en línea en la misma línea de lo que se dijo siempre desde la pampa esto no va esto no es viable esto no se puede hacer esto no corresponde es ilegal y se cuestiona en todos los en todos los ámbitos en la justicia, en la política, en las gestiones. Entonces, no sé, yo no tengo por qué dudar o sospechar de que no se vaya a cumplir, que no se cumpla con las palabras dadas. Claro. El presidente también dio ya la palabra. Sí, hace y un es... año justo acá, eh, cuando estuvo de visita ah, en la provincia. Claro. De la mm. Entonces, ¿por qué por una... voy a correr una liebre de plástico por una, una noticia que sale de allá... En en el ámbito mendocino voy a poner en duda todo lo lo que se ha venido haciendo y que se lo han y que se ha venido diciendo en los distintos niveles del gobierno. Mm. Para mí no, no no a mí no me cambia la opinión, digamos, que un día salga una noticia en el diario. Claro. Bueno, eh, Roberto, eh, no sé si quedó algo que nos quiera completar de este tema, si no muchísimas gracias como siempre. Que no, lo... al contrario, un gusto y hasta cuando quiera. Bueno, eh, que tenga buen día. Igualmente. Roberto Rodríguez, presidente de la Asamblea por los Ríos eh, Pampeanos, pasaba por la mañana quermesera.